las el régimen de segmentación prevé tres escalas de ingresos según este eh, sean clasificados segmentado en ingreso alto medio o bajos será la intensidad de subsidios que el gobierno de la nación destine para cada uno de esos ingresos es importante aclarar que en este año calendario los tres ingresos van a mantener este, algún nivel de subsidio hasta el ingreso alto el ingreso medio y el ingreso bajo no va a tener nuevas modificaciones este, de cargos nacionales en sus facturas ni de electricidad ni de gas natural. El formulario que está disponible para que, para que se cargue tiene un carácter de declaración jurada y es un solo formulario para el servicio de energía eléctrica y de gas natural se, se pueden tomar el tiempo que necesiten para cargarlo pero hay una sola oportunidad de cargarlo en esta primera etapa por eso le pedimos que tengan Las facturas de los servicios en la mano porque hay datos de la factura que tienen que llenar y también el número de documento, el número de trámite y los quis de este, el grupo conviviente una vez llenada esa declaración jurada automáticamente el sistema le devuelve un estrato provisorio en el que se lo incluye y eso es provisorio porque después de llenado el formulario este y de incorporado en el registro la mayor cantidad de usuarios y de usuarias, el Estado va a cruzar con las bases de datos que tiene, como decía el Secretario, este y va a verificar. Y va a haber oportunidad de rectificar este o corregir errores en una etapa ulterior. Quienes pueden solicitarlo, mayores de 18 años, sean titulares o usuarias, esto significa que aunque la factura de la, de la electricidad o del gas no llegue a nombre de la persona que efectivamente reside en ese hogar, tiene la posibilidad de cargar el, la solicitud de servicio para ese hogar. Pueden ser propietarios, inquilinos o residentes por cualquier otro motivo en, en una vivienda. Otro dato importante es que la persona que tenga libreta cívica o de enrelamiento, Este, van a ser atendido en forma presencial a lo largo y lo ancho de todo el país en las oficinas de ANSES con turno previo. Ya está disponible la posibilidad de, este, de gestionar el turno y cuando le den el turno para que sea ordenada la atención y se lo pueda atender a cada uno como merece, este, le pedimos que no que no se amontonen, que esperen a respetar los turnos porque de nuevo no va a haber ninguno que no tenga la posibilidad de, de inscribirse. El formulario este, el formulario se va a habilitar por terminación de Dni también a los efectos de que sea ordenado y que el sistema pueda dar respuesta adecuada y rápida a cada uno de lo que lo requiera este, los dni terminado en 0 1 y 2 ya pueden cargarse y hasta el 19 de junio de julio inclusive los dni terminados en 3 4 y 5 el 20 el 21 y el 22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 la página principal, cuando entran en, en argentina.gov.ar barra subsidios. Y estos son los distintos pasos que va a tener la oportunidad de completar cada persona que lo requiera, los datos personales, el DNI y el número de trámite para validar este, en tiempo real la identidad de esa persona, datos socioeconómicos y datos de contacto, un teléfono y un correo electrónico que es un requisito. El segundo paso es el dato de los servicios. Ahí con la factura en la mano, y va a haber posibilidad de este, corroborar este, porque hay un link que remite a imágenes de, la, de cada una de las facturas según la distribuidora de energía eléctrica o de gas natural que, que cada ciudadano tenga, va a tener que completar el domicilio como figura en la factura, este, el, el tema del domicilio es importante que sea como figura en la factura porque nos ayuda después a identificar el servicio. A veces la nomenclatura de las calles no está este, reglada y de acuerdo a cada distribuidora o a cada persona a lo que uno este, acude o a cada institución, el domicilio lo, lo llenan de una forma diferente. Los datos del servicio, que es el número de cuenta de cliente y también el número de medidor, tanto de gas natural como de energía eléctrica, y los datos del titular de servicio, o sea, el nombre de, a, a nombre de quien llega la, la factura en caso de que no sea el solicitante. Y el tercer paso son los datos del hogar de los del grupo conviviente mayor de 18 años se, se va a solicitar lo, los datos que también solicita al, al que también se le piden al solicitante, y tienen que ver con el el CUIL, los ingresos, este, si es discapacitado, por ejemplo, si tiene un certificado de discapacidad, toda la los criterios de inclusión y de exclusión que el decreto norma y que, y que necesitamos que cada usuario y cada, grupo, cada persona que conviva en el hogar llene. Y de los menores, solamente eh, si hay menores, cuántos son, y si alguno de los menores tuviera el certificado de discapacidad, este, la posibilidad de, de hacerlo saber en esa oportunidad. Y los datos de los bienes, ingresos de bolsillo, este automóviles o inmuebles o bienes de lujo, tal cual lo, lo prevé el decreto. Cuando termine el tercer paso, y es muy importante que controlen a medida que van pasando cada paso, porque una vez que lo terminen, en esta primera etapa de inscripción, es, es terminó digamos la participación del ciudadano y se le asigna una... Este, una segmentación automática y provisoria, provisoria a ser verificada por el gobierno y aparte también va a tener el ciudadano oportunidad de rectificar o corregir en una etapa posterior. La respuesta se envía, se envía como correo electrónico, en el, en el correo electrónico que, que, no, que nos dejaron y se puede descargar como PDF para que quede la constancia. Y para dudas y consultas, este, va a quedar un 0.800 de la Secretaría de Energía eh, de 8 a 20 horas para que para que cualquier persona pueda este, hacer consultas, sin perjuicio aparte del trabajo, como decía el Secretario, que estamos haciendo en conjunto con entes reguladores, distribuidores y gobiernos provinciales para que cada usuario cada usuaria tenga la posibilidad de tener este respuesta. Con la tranquilidad de que de nuevo en esta primera etapa lo único que hay que hacer es eh, inscribirse, no va a haber este ningún tipo de cargo retroactivo, lo aclaró el Gobierno de la Nación ayer, y, y todos los argentinos y todas las argentinas van a tener la posibilidad de inscribirse en esta primera etapa y eventualmente de rectificar si fuera necesario antes de seguir con los próximos pasos de la segmentación tarifaria.